lado y por otro lado digamos creo que fue un cansancio de las comunidades de este sector de ver cómo perversamente estos personajes omiten el derecho ancestral para que la gente comprenda que antes de que se fundara Maitén, que llegasen los inmigrantes antes que estuviese compañía de tierra del sur hoy después, ya estaban estas comunidades ya estaban los, los cañús se vuelve y Bueno, eso, es una disputa que va más allá de, de, de, del aspecto perimetral, ¿no?, de Tía Rossi. Es una disputa histórica. Tal Con cual. respecto al, al cerro en sí mismo, hoy llamado Cerro Azul, porque tiene un, un intento marquetinero de vender eh, algo así, el ancestralmente el Cerro León, eh, todos, eh, sin pecar de ingenio, nos damos cuenta que es la antesala de un negocio inmobiliario, ¿no? Eso tiene que, tiene que hacer eh, si vos tomaste de, de parámetro o de medida, eh, Bariloche, Bolsón, Maiken noche es la meca del, del, del, del turismo eh, depredador, decimos nosotros, porque evidentemente se, se benefician unos pocos. Y Así no solamente nos saldría robar alimentos, como dicen. Eh, tres Bolsón, también, que empezaron con una pista inofensiva, eh, y hoy este, muestran la verdadera cara, que es el negocio inmobiliario. Y Maitén, que quiere dar ese paso, no también habla de una pista familiar, que se yo, son 19 pistas en territorio ancestral, y que evidentemente es la antesala de un gran negocio inmobiliario. Para impedir todo esto, y para que se respeten los derechos eh, ancestrales, la gente ha tomado una decisión heróica. Hasta acá llegaron, hasta acá están. Basta. Se, le, se les impide, eh, no el tema del descenso, o sea, el, la cuestión es, se les impide seguir violando los derechos, eh, no eh, sistemáticamente, de la gente que vive acá, de las comunidades mapuche de esta zona. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Eh... Hay gente que lo entiende, otros que, más o menos, tienen sus pindades ahí que no logran discernir lo que pasa. Pero bueno, es, sí, la lucha del derecho, eh, uno lo gana, no, no se lo regalan. No. Tal cual. Sí, Mauro, ¿y ahí se acercó alguien de la organización a charlar con la comunidad? ¿Alguien que responda a este evento? A ver, el municipio respondió una nota clara que, que ellos otorgar otorgaron ningún tipo de, de permiso... ...siendo que tampoco tienen las facultades... ...para otorgar permiso... Igual. ¿No? ...pero igual... ...es como como que se, como, como se dice... ...en el lazo del percuesto... ...es un otro... ...aparece el juez de paz... ...con una postura absolutamente parcial... ...no no, no viene a entender... ...a ver qué pasa en, en este conflicto ancestral... ...histórico... ...viene a persuadir a la gente que dejen... ...que se concrete esto... ...que, que sé yo, que los derechos... Este, inclusive este, mencionando de que, bueno, ustedes tienen algún papel, algo que... Bueno, entonces son tierras públicas, a eso le respondemos también, ¿no? Oh. Tienen algún papel que diga que es tierra pública. O sea, en esta disputa, digamos, en términos jurídicos, judicial, inclusive también las comunidades están, han avanzado, ya que hay una medida cautelar y esta disputa se está viviendo ahí, pero también están este, estos hechos políticos, ¿no? Que es un derecho este, de, de, de protestar y defender tu espacio territorial. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y cómo sigue allí la situación? ¿Están en el bloqueo? ¿Están eh, esperando y aguantando a, a impedir este esta realización? Pero todo muy pacífico, no hay, no hay ningún... La idea no, no, no, no enfrentarse con nadie, porque no la gente acá, gente como en todas partes, gente que vive de la Tierra, que, pero bueno, este es un hecho... Absolutamente particular, yo diría también histórico, porque acá hay una elite perpetua que ve que todo esto, con los ojos indignados, ¿no?, de cómo se le pone límite a sus ambiciones ¿no? este, comerciales, etcétera, etcétera. Como que nos pueden, no logran entender de que hay más gente que ellos, que piensan diferente, que tienen un relato un sustento histórico absolutamente diferente al, al, al relato que tiene acá la construcción de la historia de esta parte de, de, de la provincia es la versión que tienen los, los inmigrantes y no es un hecho de discordia todo lo contrario, yo le decía al juez de paz esto tiene que ver con el derecho que tiene cada individuo, cada comunidad de eh, plantarse con sus derechos y este, hacer eh, visibilizar su, su sustento histórico ustedes no tienen que por qué de esa forma. Evidentemente a ellos les molesta y han hecho una, varias, han escuchado algunos medios comerciales acá que están llamando a la gente para venir a defender este evento y que van a marchar y qué sé yo, e incitando la violencia, básicamente, porque ¿a qué van a venir? para venir a intentar violentar a la gente que, acá, que está acá pacíficamente defendiendo su espacio, su territorio ancestral, insisto, que no es eh, un capricho, la gente tiene que comprender que hay un marco esto, ¿no? es, un, es, es, un, es una lucha de de derecho, más que la pelea perimetral. Tal cual. Tal cual. Bueno, también para que, la, que hay compañeros o compañeras, al malo, al que quieren acercarse, eh, eh, este, mantén a 5 kilómetros eh, del lugar. Bueno, estaría bueno también que se acerquen para para ver lo que está haciendo. No sé hasta cuándo durará esto. La, la cuestión es que est esta situación eh, tengan un aprendizaje nosotros que la gente está decidida a valer su derecho junto. le han dicho no basta hasta acá se hasta acá para que tengan este, la capacidad suficiente para los que cuenta de que esto viene en serio Muy bien, Mauro, bueno, te agradecemos mucho el contacto, nos solidarizamos desde acá, Radio La Negra, El Pueblo TV, seguramente estemos dándonos una vuelta para seguir cubriendo también con imágenes y testimonios desde allí. Estaremos todo el día cubriendo y atentos a lo que pase por allí, te pedimos también que cualquier novedad, cualquier situación bueno. que ocurra... Eh, nos comuniques y bueno, rápidamente estaremos dando aire para que también aquí en el bolsón suenen las voces y, y, y bueno, y también ah, puedan sumarse y acompañar a, allá las comunidades Cañón, Iripil, Sepúlveda como decías, en esta resistencia al atropello de, de la élite y, y, y hacer entender a la gente también que mucha gente que ha venido a la comarca, que visita acá pues todas las personas como dicen acá de buena voluntad que vienen a disfrutar del lugar ¿no? de, de, de la de maravilloso que es este espacio de buena voluntad, que no vienen no, especulando a ver si quedan con un pedazo de tierra o si bosque sí, en bosque claro. hoy. Jamás se les impidió que la gente acá, este, muy amablemente, le eh, acceden a que la gente los recorra al espacio, los siga disfrutando. Pero bueno, es que hay otros que no entienden, no, no comprende que lo que tienen es eh, básicamente saciar sus necesidades, vaya a saber eh, qué, qué, qué, qué tipo de necesidades tienen para tomársela con, con este lugar, ¿no?